Seguimos en lucha con la, con la ley de envase a nivel nacional. Digamos que bueno, va a haber una movilización nacional ahora el 28. Eh, nosotros desde acá de Viedma nos vamos a sumar también. Este, en realidad eh, la ley está estancada en el, en el Congreso y, y queremos ver de, de activarla un poquito porque la verdad que es una ley que nos favorece a todos, tanto a, lo, a los municipios, a las provincias, como, como a nosotros los cartoneros que estamos acá en Viedma y en todo el país. Y bueno, es necesario que esta ley se no solo se, se active, sino que también se, se reglamente y se promueva, digamos, después. Uh -huh. eh, José, bueno, y contanos qué, para qué les sirve a ustedes como, como cartoneros, como trabajadores de, de la economía popular, bueno, la ley de envases. Eh, bueno, en principio la ley de envases tiene que ver que lo, los empresarios, los que generan los envases, los, los depositan en, en las sociedades, digamos, en, en los en los comercios y demás, y después terminan tirados en, en los océanos, en las veredas en, en los descampados eh, que estos empresarios que ponen estos envases pongan una moneda para su tratamiento, digamos y que esa plata que viene a los municipios que se debería destinar a los municipios para que se haga laburo con reciclable pase por, por los compañeros, y las compañeras de, la, de las cooperativas de reciclado que trabajamos en todo el país y que bueno, de alguna buena vez empecemos a tener un poco más de dignidad en nuestro laburo también porque sabemos que el empresario pone la, los envases en, en la calle y después nos los retiramos y somos nosotros los que nos estamos encargando de los residuos de estos empresarios así que bueno, también estaría bueno tener esa contraprestación económica en algún momento de parte de los empresarios para con las cooperativas, digamos Además teniendo en cuenta la precarización laboral que cuentan ustedes eh, Sí, sí, teniendo en cuenta todo eso y que bueno, que el destino de la botella ya tiene un costo que lo paga el, el, el comprador, digamos O sea que el empresario tendría que desembolsarlo de, una, de alguna manera para que ese costo que está pagando el consumidor venga a parar para hacer el reciclado de sus su propios envases, digamos. Bien, José, ¿y qué tienen planificado aquí en Viedma? Y acá en Vietnam vamos a hacer una intervención con las promotoras ambientales y con compañeros y compañeras del MTI de la cooperativa Cotrambi. Uh -huh. ¿En alguna plaza? Eh, seguramente vamos a estar en Plaza San Martín, todavía no está definido, pero seguramente vamos a estar en Plaza San Martín. Este, visibilizando un poco el reclamo este por la ley de envase y, y bueno, mostrando un poco el laburo que hacen las compañeras y los compañeros acá en Viedma como, como siempre hacemos cada vez que hacemos alguna intervención llevaremos algunos, algunos fardos de material y, y bueno, charlas explicativas de las promotoras y bueno, recomendaciones hacia los vecinos para cómo hacer una correcta separación de residuos en origen y demás Bien, José, ya han hecho intervenciones en las plazas y los resultados han sido favorables porque han estado en Plaza Alcina hace algunas semanas atrás, bueno, y con promotoras ambientales que nos contaban que, eh, bueno, los comerciantes también de alguna u otra manera acompañan este proceso de cambio que tiene que haber en la sociedad. Eh, sí, sí, la verdad que desde que salió nuestro cuerpo de promotoras ambientales a la calle hemos eh, logrado hacer, estar hoy haciendo la recolección de más de 20 comercios Eh, que bueno, fueron visitados por las compañeras y ellos hoy están depositando su residuo a la cooperativa, en algunos casos nosotros lo retiramos, eh, cuando es poco material los comerciantes se dirigen a las estaciones y lo dejan uh -huh. eh, cuando digo cuando es poco, cuando hay una cajita yeah. este, cuando ya hay un bolsón de material lo retiramos nosotros con nuestra camioneta con los compañeros de la recolección Bien. José, eh, hace algunos días atrás charlábamos respecto a las estaciones que hay en Viedma, en distintos puntos de la ciudad ¿cómo sigue esa situación? Porque adeudaban eh, una parte de De, de dinero desde la Municipalidad de Viedma ¿se ha solucionado? Eh, estuvimos hablando con Juan Casadei uh -huh. el lunes tendríamos un principio de, de, de respuesta a nuestro petitorio, nosotros Lo que nosotros siempre pedimos es que el, el laburo de recolección no tiene que hacer cotrambi, porque es un laburo que inventamos nosotros y no queremos que venga cualquier empresa a, meterse, a meter las narices donde el, no le corresponde, porque este laburo lo inventamos nosotros y le da de comer a un montón de compañeros y compañeras. Sí. Y no es justo que venga una empresa y te pase un precio más bajo el que vos pasaste y se quede con un contrato de recolección que, que brinda un montón de, de beneficios a la cooperativa. Entonces, bueno, la idea es que se nos pague ese contrato de recolección, si hay una deuda, sea a través de un legítimo abono como sea, eh, logremos obtener ese, ese dinero también, porque bueno, nosotros somos una cooperativa que prácticamente la, las ganancias, la entrada económica es para los compañeros y las compañeras la, la, la cooperativa nuestra no ha podido crecer en, en cuanto a estructura, digamos ¿no? tenemos, contamos con una sola camioneta, el camioncito viejo que tenemos, siempre estamos en ese espacio y esperando el camión nuevo de la federación, por supuesto, eh, apostamos al crecimiento, pero también apostamos al, a los compañeros, a las compañeras que están en, en laburando con nosotros, que es más importante que los compañeros llegan en un sueldo y lleven comida a su casa, que por ahí comprar una maquinaria o algo. Entonces, bueno, siempre estamos apostando a la inclusión social a través de los residuos y es lo que, lo que vamos promoviendo día a día, digamos. La idea es que Cotrame siga con la contraprestación en, en las distintas estaciones de la ciudad. Eh, sí, nosotros vamos a seguir sacando los materiales y recolectando de las estaciones, porque como te digo, un invento nuestro, fueron los primeros puntos verdes que, que lograron las promotoras ambientales, el cuerpo de las primeras promotoras ambientales, que, no, que si bien se armó acá en Viedma, eh, hoy tenemos un cuerpo nuevo de promotoras, pero el primer cuerpo, cuerpo de promotoras ambientales logró poner más de 20 puntos verdes acá en Viedma, en los colegios y demás, Y, y bueno, es el fruto de nuestro laburo, eh, todos estos materiales llegan a la planta porque hay un montón de gente que nos conoce y que nos deposita los residuos en las estaciones que confía en nosotros y vamos a seguir haciendo laburo pero necesitamos ese acompañamiento del Estado, es importante porque eh, la logística es bastante complicada y más en, en estos tiempos que la, la, la inflación se te va todos los días, el gasto de gasoil es importante tenemos dos grupos de recolección, tenemos seis compañeros en la calle haciendo recolección en cada grupo y bueno, es importante también el acompañamiento que estamos pidiendo Eh, seguramente se va a resolver pero bueno, no, por ahí no estamos todos en los mismos tiempos y nosotros andamos en un tiempo que necesitamos que sean medio rápido las cosas porque eh, cuesta todo y, y bueno, así en esa situación estamos hoy. Bien, José, te agradecemos Muchísimas gracias por, por difundir siempre